Dios le bendiga. Siempre es un gozo llegar hasta su hogar. Si está en nuestra área, por favor venga a ser parte de nuestros servicios. Esta es la mejor gente en Houston, Texas, justo aquí en la iglesia de Prometo que lo haremos sentir en casa. Muchas gracias por vernos. Me gusta empezar con algo gracioso. Supe de un hombre manejaba por una intersección monitoreada por las cámaras. Si se pasaba el alto o violaba cualquiera de las leyes de tránsito, tomaban su foto y la enviaban multa por correo. Se aseguraba de atravesar la intersección muy despacio, no violar la ley, pero la luz de la cámara parpadeó. Pensó, no está bien, dio la vuelta y volvió a pasar aún más despacio, de nuevo lo fotografió. Pensó, esa cosa no funciona, no puede mandarme una multa. Por fastidiar, volvió a cruzar la intersección tres veces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 En el nombre de Jesús. Dios le bendiga. Quiero hablarle hoy de que uno puede ser derrotado. A veces las probabilidades están en contra nuestra. No vemos cómo podría sanar, cómo podríamos restaurar una relación, quizá cómo podríamos vencer una adicción. El natural parece imposible. Es fácil solo resignarse y pensar, "Esta es mi suerte." Pero David dijo en el Salmo 41 El favor de Dios evita que mis enemigos me derroten. Al caminar en el favor de Dios, honrándolo con su vida, sabiendo quién es usted y de quién es, no puede ser derrotado. Quizás sufra un problema temporal, una desilusión, una situación injusta, pero si sigue avanzando eso, no será permanente. Un toque del favor de Dios puede revertir cualquier situación. Lo que enfrenta Quizá parezca más grande, fuerte, poderoso, pero aquí adentro no se intimide. Puede saber que no puede ser derrotado. El creador del universo ha puesto su favor en su vida. Eso es lo que hizo José. Tuvo un contratiempo tras otro. Sus hermanos lo traicionaron y vendieron como esclavo. Pasó años en prisión por algo que no hizo. Parecía que eso había arruinado su vida. No se pudo haberse amargado, enojado Dios, no es justo No, él entendía este principio Sabía que debido al favor de Dios en su vida Estos enemigos no podrían mantenerlo derrotado Solo se siguió esforzando, honrando a Dios Puedo oírlo en la prisión Señor, muchas gracias porque tu favor cambia esto Gracias porque este no es mi destino Al final, a pesar de que sus hermanos intentaron detenerlo de que la esposa de Potifar mintió sobre él, de que fue vendido como esclavo. Dios no solo lo liberó, no solo lo vindicó, sino lo recompensó por todos estos problemas. Fue ascendido y puesto como el segundo al mando en todo Egipto. ¿Qué estoy diciendo? El enemigo de la traición no pudo derrotarlo. Los enemigos de la mentira y falsa acusación no pudieron derrotarlo. Las injusticias, las adversidades, ser puesto en prisión, no pudieron retenerlo porque el favor de Dios evitó que sus enemigos lo derrotaran. Quizá usted tuvo un pasado difícil, quizá atravesó algunas adversidades. Lo bueno es que no es el fin, Dios no ha terminado. Siempre acaba con un, todo está bien. Si no todo está bien, significa que no es el final. No ha visto lo que Dios está por hacer. Dios está por tomar lo que intentaba dañarlo y usarlo a su favor. Dios está por recompensarlo por las cosas injustas que han sucedido. Y así como con José, al mantener una buena actitud, aunque no sea justo, al hacer lo correcto, aunque esté sucediendo lo incorrecto, el favor de Dios en usted hará que se levante por encima de cada dificultad. Quizá no pase de inmediato, pero Dios promete que sus enemigos no lo derrotarán. Enfrenta una situación que parece permanente, una enfermedad, una adicción, una relación. No se hunda en autocompasión. Dios le dice, esa adversidad, esa desilusión, no va a detener tu destino. Esa enfermedad no lo arrebata de las manos de Dios. Esa adicción. Ese problema, esa escasez, no es permanente. Dios puso su favor en usted, y ese favor hace que triunfe siempre. Ahora debe ponerse de acuerdo con Dios durante el día. En vez de pensar, ay, Joel, no me mejoro. ¿Has visto el informe médico? ¿Jamás alcanzaré mis sueños? No, Señor, gracias, porque tu favor está cambiando esto. Gracias porque tu favor está vindicándome, restaurándome, abriéndome puertas nuevas. Cuando se tentado a desanimarse, entre dientes, solo diga declarándolo, el favor de Dios evita que mis enemigos me derroten. He aprendido que entre más presume del favor de Dios, más de su favor verán su vida. Todos hemos oído niñitos presumiendo de su papá. Mi papá es más fuerte que el tuyo. Mi papá puede correr más rápido que el tuyo. Le daría una paliza al tuyo. Así deberíamos ser respecto a nuestro Padre Celestial. No hable de lo grande que es el problema, lo posible no presuma del favor de Dios. Es lo que hizo nehemías un hombre de la Escritura. Tenía el sueño de reconstruir los muros de Jerusalén. No tenía el dinero, los materiales, los trabajadores. Tenía una oposición increíble. Líderes de la ciudad estaban en su contra. Los críticos intentaron disuadirlo. Él podía desilusionarse y pensar, estos obstáculos son muy grandes, jamás venceré estos enemigos. No, justo allí, en medio de la dificultad, dijo, puedo hacer esto por la mano de la gracia de Dios en mi vida. Estaba diciendo, el favor de Dios abre camino. Una y otra vez hizo la misma declaración, la mano de gracia de Dios me ayudará a vencer presumía constantemente de la bondad de Dios. Al final, no solo reconstruyó los muros, sino lo hizo en tiempo récord. debió haber tomado un año o dos, pero lo hizo en solo 52 días. Y cuando hablas siempre de la bondad de Dios, Señor, gracias porque tu favor está cambiando esto. Dios, gracias porque tu favor derrota a mis enemigos. Entonces va a haber su favor, su bondad, su protección en maneras nuevas. Quizás está en un tiempo difícil, pero no magnifique su problema, magnifique a Dios. Al engrandecer a Dios, sus problemas se empequeñecen. Es interesante, al enfrentar a Goliat, David nunca lo llamó gigante. Otros lo hicieron, pero no David. No agrandó el poder del enemigo, no magnificó el obstáculo, y solo justo. Lo llamó un filisteo incircunciso. No solo no reconoció quién era Goliat, su fuerza, su poder, su experiencia, sino fue un paso más allá y lo denigró. Cuando dijo, es un filisteo incircunciso, estaba diciendo, este hombre no está en pacto con mi Dios. No está en pacto con Jehová. Es decir, no tiene ese favor en su vida, que sí está en la mía. Sé que el favor de mi Dios... Hace que mis enemigos no puedan derrotarme. Cuando fue a enfrentar a Goliat, dijo, este día te derrotaré y alimentaré con tu cabeza las aves del cielo. ¿Cómo podía David, un adolescente que medía la mitad, sin experiencia militar, salir con tal confianza y enfrentar a Goliat, un guerrero diestro que usaba una armadura completa, porque entendía este principio? David fue el que dijo, el favor de Dios evita que mis enemigos me derroten. Puedo imaginarlo corriendo al campo de batalla, pensamientos negativos bombardeando su mente, diciendo, David, es un grave error. Este gigante es muy grande, mejor date la vuelta. David no solo desestimó el tamaño de Goliath, sino descartó esos pensamientos negativos. En tiempos difíciles, hace una diferencia lo que piensa. Si se dice a sí mismo, esta enfermedad es grave, este va a ser mi fin. Nunca saldré de deudas, Joel. Mi matrimonio es terrible, no tiene solución. Esto limitará lo que Dios puede hacer. Haga lo que hizo David y cambie a una actitud de fe. Es decir, esta enfermedad no puede vencerme. Este problema no tiene opción. Tengo un arma secreta. Sé que el favor de Dios evita que mis enemigos me derroten. El favor de Dios hace que venza, que sobreviva, que logre lo que no lograría por mi propia cuenta. Mire, en tiempos difíciles, va a tener que decir algo. No hable lo grande que es el problema, hable lo grande que es Dios. Diga como David, te venceré. Diga como nehemías la mano de la gracia de Dios, su favor está en mi vida. Cada día necesita declarar esto no solo para que usted lo oiga no solo para que Dios lo oiga necesita decirlo para que el enemigo pueda oírlo vea el informe médico negativo y diga al enemigo de la enfermedad el favor de Dios hace que te derrote vea esa chequera diga al enemigo de la deuda el favor de Dios está derrotándote ese hijo que se desvió en vez de quejarse nunca se va a enderezar no diga al enemigo No te quedarás con mis hijos, porque mi casa y yo serviremos al Señor. Cuando tiene esa actitud de fe, las fuerzas de la oscuridad no lo detienen. Quizá lo vio en las noticias esta semana. Un hombre estaba trabajando en una tienda. Este ladrón entró con un arma. Dijo que le abrieran la caja fuerte. El hombre estaba tan nervioso que no pudo abrirla muy rápido. El ladrón se enojó, le disparó al pecho a quemar ropa y salió corriendo de la tienda. Otros clientes que estaban escondidos corrieron a ayudarle. Notaron que no había rastros de sangre. Y descubrieron que el hombre tenía su celular en el bolsillo interior de la chaqueta. Cuando el ladrón disparó, la bala le dio al celular y rebotó. El paramédico dijo, es un hombre afortunado. Usted ya sabemos que no fue un golpe de suerte, fue el favor de Dios. Haciendo que el celular estuviera justo en el lugar correcto. Si no es su tiempo de irse, no se irá. ¿Por qué? El favor de Dios evita que sus enemigos lo derroten. Leí un artículo de un hombre que limpiaba su rifle de cacería cuando accidentalmente se disparó. La bala atravesó su mentón y se dirigió a su cerebro Pero en el camino, dio con la dentadura postiza y cambió levemente de curso. El cirujano dijo que la bala se desvió un milímetro de partes delicadas del cerebro. Si no hubiera tenido ese cambio leve en trayectoria, hubiera terminado ciertamente su vida. Y si no le gusta su dentadura postiza, mejor agradezca a Dios por ella. Algunos tienen dientes como las estrellas. Salen en la noche. Pero, sé que es ridículo. Mire, Dios puede usar su celular, su dentadura postiza, su peluca, su joyería para salvar su vida. No tiene que vivir en temor. El favor de Dios es como un escudo. Una protección. Que el enemigo no puede penetrar. No ande preocupado, nervioso, ansioso, intimidado. El creador del universo lo tiene en la palma de su mano. Nada puede arrebatarlo. Vi en televisión que un grupo filmaba una película. El hombre, el actor principal, estaba en un helicóptero volando sobre el océano. En esta escena, él debía pasarle algo a quienes estaban abajo en el barco. El helicóptero se secó mucho al agua. De repente, una gran ráfaga de viento podía ver cómo pasaba todo el piloto perdió control del helicóptero empezó a girar un par de veces golpeó el agua y se hundió rápido unos 30 segundos después el piloto emergió y estaba bien todos se tranquilizaron pero no había señales del otro hombre el actor principal pasó un minuto parecía ser una eternidad dos minutos tres minutos cuatro minutos cinco minutos después asomó la cabeza de repente Dijo que estuvo inconsciente y al volver en sí no sabía dónde estaba, totalmente confundido. Dijo que era agradecer a todos los rescatistas, en especial al que agarró la parte posterior de mi camisa, me sacó del helicóptero y me dio ese gran empujón hacia la superficie del agua. Las personas que estuvieron mirando estaban asombradas, dijeron, ¿a qué se refiere? No hubo rescatistas, usted estaba solo allá abajo miró al cielo y dijo entonces le agradezco a Dios Así que fue él quien me sacó amigos Dios tiene la última palabra el enemigo no controla su vida, Dios tiene el control quizá parezca que la dificultad lo va a derrotar pero usted necesita decir diciéndose, esta enfermedad no puede tomar mi vida, este cáncer no puede derrotarme, ninguna adversidad desilusión, ni accidente puede acortar un segundo de mi destino divino. Isaías dijo, cuando cruces por las aguas, no te ahogarás. Cuando cruces por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. Quizás está en el fuego hoy. Dios te dice, vas a salir, y no vas a salir golpeado, desaliñado, apenas escapando. Vas a salir sin un moretón, sin un rasguño, sin una marca, mejor de como estabas antes. Ahora tiene que tomar una decisión y decir, se acabó. Me cansé de vivir preocupado, deprimido, desanimado. Sé que tengo un protector, un defensor, un libertador, un hacedor de caminos, un vindicador, sanador, sanador proveedor, dador de sueños, guardián de promesas. Ninguna arma forjada en mi contra prosperará. El Salmo 89 dice, nuestro poder se basa en su favor y si quiere ser poderoso debe aprovechar el favor de dios si usted quiere vencer obstáculos si quiere ser libre de ataduras eso no sucederá en nuestras propias fuerzas por nuestro esfuerzo sucede cuando uno pasa el día presumiendo la bondad de dios reconociendo su poder señor gracias porque tu favor derrota a mis enemigos por mí entonces dios hará cosas por usted que no podría ser que sucedieran por su cuenta Recuerdo cuando intentábamos adquirir esta instalación, el antiguo Compact Center, necesitábamos 10 votos de los miembros del Consejo Municipal. Habíamos trabajado en esto casi 3 años y teníamos los dos votos. Estábamos muy emocionados. Dos días antes de la votación principal, un miembro del Consejo Municipal tuvo tanta presión de la oposición que decidió salir de la ciudad. Que no estuviera era básicamente un voto en contra. No obtendríamos la instalación. En lo natural, no se veía bien. Pudimos desilusionarnos, pero sabíamos que no había terminado hasta que Dios dijera que terminó. Dependimos de esta misma promesa. El favor de Dios que evita que nuestros enemigos nos derroten. Y en vez de quejarnos, Señor, reconocemos que nuestro poder se basa en Tu favor. Dios, sabemos que puedes hacer lo que no podemos nosotros. Puedes abrir un camino donde no vemos ninguno. ¿Qué hacíamos? Reconocer la bondad de Dios presumir de su poder, magnificar su grandeza. El día antes de la votación, un judío miembro del consejo, estuvo en nuestra contra siempre, decidió cambiar su voto, y en vez de hacerlo en contra, votó a nuestro favor, y obtuvimos el edificio. Le pregunté después, ¿qué hizo que cambiara su voto? Me dijo que una anciana judía con la que creció, le llamó de la nada. No había hablado con ella en 20 años, pero siempre la admiró y respetó. Ella le dijo, con mucha seguridad, vas a votar porque Leiku tenga el Compact Center. Dijo, Joel, fuiste muy persuasivo. Tu equipo hizo muy buena presentación, pero no me convenciste tú de que cambiara. Fue esa llamada. Esa señora, ella fue quien hizo que cambiara mi voto. Lo interesante es, que no la conozco nunca he hablado con ella no le pedí que llamara pero cuando anda presumiendo la bondad de dios él hará que le sucedan cosas que usted solo no podría hacer que sucediera pondrá la gente correcta en lugar correcto nuestro poder se basa en su favor por eso es tan importante que active su fe en esta área hay enemigos que no puede vencer en sus propias fuerzas Hay obstáculos que no puede vencer por sí mismo. Hay puertas que necesitan abrírsele para que alcance la plenitud de su destino, pero no puede abrirlas con su propio talento, sus propias fuerzas, su propia habilidad. Va a requerir el favor de Dios. Al tener esta actitud de fe, presumiendo la bondad de Dios, Él hará que le sucedan cosas que usted solo no podría hacer que sucedieran. Él derrotará enemigos que jamás hubiera podido derrotar. Él abrirá puertas que usted no podría abrir. Él hará que viva, aunque el informe médico diga que no tiene posibilidades. Su favor derrota el cáncer. Su favor cambia la opinión de un consejero. Su favor hace que la bala pegue en el celular. Su favor lo lleva del pozo al palacio como lo hizo con José. Deberíamos decir a diario, «Señor, reconozco que mi poder se basa en tu favor». Señor, quiero agradecerte porque tu favor está derrotando mis enemigos por mí. Hablé con una señora joven. Había sido adicta a la cocaína 14 años. Había pasado por rehabilitación, consejería, diferentes clínicas vez tras vez. Salía y se mantenía limpia un par de semanas y luego regresaba a lo mismo. La razón es, no se pueden romper malos hábitos y adicciones solo con fuerza de voluntad, en sus propias fuerzas. Esas fortalezas no solo son físicas, son fuerzas invisibles que lo retienen. Y es bueno hacer su parte en lo físico, pero debe tratar con el lado espiritual también. Debe humillarse y pedirle a Dios que le ayude. Debe reconocer que su poder se basa en el favor de Él. Sin su favor, será adicto. Sin su favor, nuestra vida será limitada. Nos estancaremos le dije lo que le digo a usted a diario declare el favor de dios derrota a mis enemigos el favor de dios rompe cada fortaleza cada adicción ella se deshizo de la mentalidad derrotista no puedo hacerlo es muy difícil traté y fracasé por una que espera su favor la última vez que la vi llevaba nueve meses limpia. lo no más que ha durado en esos 14 años Se veía muy diferente. Había recuperado peso, su piel se aclaró, tenía una gran sonrisa en el rostro y radiaba la gloria de Dios. Eso sucede cuando aprovecha el favor de Dios. Le ayudará a vencer obstáculos que no podría vencer usted solo. El Salmo 44 lo dice así. No obtuvieron la tierra por su propia fuerza o por su propia espada sino porque los favoreciste. Quizá hoy esté enfrentando un gran desafío. Ha hecho cuando podía en sus propias fuerzas, en su habilidad. Y es importante, pero déjeme animarlo. Cuando llegue al final de su habilidad, cuando no vea un camino, tenga todas las probabilidades en su contra. No se desanime. No deje que los pensamientos negativos jueguen en su mente. Siga agradeciendo a Dios por su favor. Y hará por usted lo que hizo por ellos. Lo que no podía hacer que sucediera por su cuenta, ni arreglar en su propia habilidad, gracias al favor de Dios, Él hará que lo suceda. Mire, no podía cambiar la opinión del consejero, me esforcé, intenté convencerlo vez tras vez, le di todas las razones por las que Lakewood sería bueno para el Compact Center, ayudaríamos a la gente, seríamos un faro de esperanza, sería bueno para la ciudad. Le entró por un oído y salió por el otro. Lo que no pude hacer, Dios lo pudo. ¿Qué estoy diciendo? Dios sabe cómo resolver sus problemas. Dios sabe cambiar la opinión de la gente. Dios sabe cómo restaurar su salud. Él es quien hizo su cuerpo. Quizá parezca que esta situación financiera nunca vaya a cambiar, pero un toque del favor de Dios lo pone en la abundancia. Tendrá más que suficiente. Dios no está limitado por lo que enfrenta, Está limitado por lo que cree. Cuando cree, todas las cosas son posibles. Cuando pasa el día diciendo, Señor, gracias por tu favor, es cuando Dios puede hacer por usted lo que no podría hacer por su cuenta. Salmo 44, misma escritura en la versión, el mensaje dice, no tuvimos que trabajar por la tierra, nos la diste libremente, sacaste a nuestros enemigos corriendo y nos la diste sonriendo. Quizá ha luchado en un área mucho tiempo. Necesita prepararse. Dios está por sacar ese enemigo corriendo. Solo imagina esa enfermedad, ese cáncer, ese dolor crónico. Salir corriendo de su cuerpo. Dios va a sacar corriendo esa adicción. Va a sacar esa deuda, esa lucha, esa escasez corriendo. ¿O qué tal ese problema relacional? El asunto legal. La infertilidad. No va a estar con usted toda su vida. Dios no solo la va a sacar corriendo, sino va a liberar sanidad, avance, el bebé porque la ha orado, el negocio que ha querido empezar, la persona que ha soñado a conocer. Note cómo lo va a hacer Dios. Dice, Dios se las dio sonriendo. Así es nuestro Dios. Quiere ser bueno con usted. Dios quiere que viva en victoria, salud, plenitud, libertad, una vida abundante. ¿Por qué no concuerda con Dios? Y dice, Señor, quiero agradecerte porque estás sacando a mis enemigos corriendo. Porque haces por mí lo que no podría hacer por mi cuenta. Primera, Pedro dice, esperen hasta el final el favor divino que viene. En tiempos difíciles, los pensamientos negativos le dirán, esto jamás cambiará. Nunca vas a salir de este problema. No, en el fondo, debes saber que el favor va hacia usted. Siga recordándose que la sanidad viene. Los avances vienen. La restauración viene. Espere hasta el final. Significa creer en el favor de Dios. Levántese diario esperando que éste se revierte. Salga durante el día sabiendo que tiene un arma secreta. No puede ser derrotado. El favor de Dios está en su vida. Quizá atraviese algo difícil, pero ese revés es solo un ajuste para un triunfo mayor los vientos que intentan detenerlo todo lo que Dios tiene que hacer es cambiar la dirección y en vez de retener lo empujarán hacia adelante algunos están por ver este cambio están por ver a Dios derrotar un enemigo están por romper una adicción están por ver una relación restaurada están por ser impulsados en la plenitud de su destino si tiene esta actitud de fe sabiendo que no puede ser derrotado. Entonces creo y declaro que Dios sacará a sus enemigos corriendo. Va a hacer por usted lo que no pudo hacer usted solo. El favor viene. La sanidad viene. El avance viene. La victoria viene. Se levantará por encima de cualquier obstáculo y será la persona plena que Dios creó. En el nombre de Jesús. Si lo recibe, puede decir hoy amén. No nos gusta terminar nuestro programa.